Abrimos la semana en cuanto a la entrevista central en la mañana de este lunes con Nilo Patiño, integrante de, de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobrino de la querida, la entrañable Luisa Cuesta. Gracias, Nilo, por estar una mañana más aquí en La 36. Buenos días y gracias a ustedes. Bueno, por supuesto, el, el tema eh, que queríamos este, profundizar contigo en la semana lo anunciábamos temprano en el comienzo del programa, hay dos movilizaciones importantes marcadas para esta semana el jueves la que tiene que ver con el, el rechazo a este proyecto impulsado por Cabildo Abierto que permita a presos mayores de 65 años incluyendo a los represores presos ...irse para su casa... ...en una versión de, de prisión domiciliaria... ...y la otra movilización es al día siguiente... ...tiene que ver con... ...el rechazo a la reforma de la seguridad social... ...que está impulsando el gobierno... ...pero eh, contigo... ...aunque quizás estén unidas... ...siempre hablamos de los proyectos de país... ...por los que lucharon nuestros... Eh, ...compañeros desaparecidos... ¿no? ...o asesinados... este con, ...con los temas como el de la seguridad social... <coughs> ...queremos hablar en particular... De, de lo que lleva a esta convocatoria nos imaginamos eh, que hay preocupación en familiares por esta iniciativa que está en el parlamento nilo sí eh, digamos que hay preocupación pero sobre todo hay este como una tomada de pelo mm. este porque es una ley para, para unos pocos el proyecto de ley no no, no, no es que tiene nombre y apellido Este, no es un proyecto de ley este con cierta amplitud que abarca a a alguno no esto tiene un nombre y apellido el cabildo abierto este consecuentemente con, con su pensamiento este reivindicatorio de, de la dictadura aunque le moleste que le digan eso realmente es así y la prueba es esta que los actores principales de de la represión que van quedando con vida este desde hace mucho tiempo que vienen reclamando este de alguna manera eh, sacarlo de la prisión a un domiciliaria y evitar hacer han buscado di, diversas maneras de dilatar esto esto es una larga historia de la lucha contra la impunidad que arranca con, con la mismo con la apertura democrática y uh -huh. Este, y donde han jugado en contra muchos actores este, eh, ya eh, nos condicionó la, la forma en que se salió de la dictadura ya quedamos condicionados este, entonces eso es una cosa innegable se podrá discutir si eso era lo posible o no lo posible cosa que es muy, pero muy discutible porque estamos hablando de, de supuestos pero realmente lo que ha demostrado después posteriormente la historia es que el proceso ha seguido avanzando y se han abierto puertas a partir de la movilización de la gente y de la preocupación de la gente. Uh -huh. Y muchas veces lo que se negocia en política no tiene que ver con eso o se sacrifica eso en supuestamente en, en, en aras de un beneficio este mayor, digamos, uh -huh. pero en realidad este se, en realidad se prescinde de la gente o se utiliza la gente para negociar determinadas cosas. Entonces nosotros tenemos este problema de, de la prisión domiciliaria es como una bofetada que no es nueva porque digamos que ha sido consecuente con lo que desde antes el de cabildo abierto de la formación de cabildo abierto ya venían este algunos sectores hablando de esto largamente. Entonces, desde se pasó muchísimo tiempo sin que fueran juzgados. Mm. Después, cuando empezaron a ser juzgados, se, se dejaron usar, utilizar todas las chicanas a vida y por haber. Hubo años de juicios que demoraban por las chicanas de los abogados defensores y que le permitían incluso los jueces o la Suprema Corte repitiendo procedimientos este hasta el hartazgo, ya cuando no tenían forma de, de, de trancar eso, digamos este buscaban otra forma y bueno, cuando fueron procesados o cuando fueron procesados una cantidad que no es no son muchos, la verdad. Este ahora se reivindica el el, el asunto de esto es una cosa más que las personas, me parece que es muy simbólico. ¿Mm? Este, se trata de un problema absolutamente político no es de humano no se trata de un problema humano porque el problema humano ya está resuelto tienen una cárcel que tiene las mejores condiciones que hay en Uruguay en materia de cárceles tienen la libertad de tener eh, radio, televisión, este internet eh, a ver y están además apoyados orgánicamente por el ejército o por la fuerza que sí, corresponda claro Entonces digo, ¿qué preso en Uruguay tiene esas condiciones? Yo leía por acá, ni Nilo, una descripción de, de cómo es la unidad. Dice, es una unidad pequeña, ahí en Domingo Arena, están dentro de un cuartel, cuidado por sus pares, ¿no? Es una unidad pequeña con habitaciones individuales espaciosas, donde los internos tienen herramientas, libros, radio o materiales para trabajar en en el lugar. También hay huerta y talleres, dice bueno que hay poca interacción entre los internos que eligen pasar la mayor parte del día en su habitación hay espacios comunes amplios y bien equipados y también hay espacios al aire libre eh, como una descripción básica digamos de, de lo que tienen ¿no? muy distinto a resto Pese. Pese. por aportarte algún número respecto a esto que eh, los mayores de 65 serían en este momento a nivel general 180 presos en más de 14.000 que estamos teniendo en el país sí. que está creciendo a niveles históricos de, de gente privada de libertad y a nivel de los represores hay 14 en sus casas en este momento en prisión domiciliaria o algunos en proceso de, de, de atención de salud y 26 que están en recluidos en cárceles en estos establecimientos especiales unos 20 serían los que están en domingo arena por lo que se nos, se nos ha dicho esa sería la ci digo porque también Que no se imagine la gente que son tantos a nivel general claro, desde ¿no? luego desde luego y que está previsto y, también y ya. eso se reduciría más si la, la lo que balbució el presidente de, de, de pasar que el problema sería de pasar de 65 a 70 años mm. todavía se reduce más claro claro entonces digo estamos hablando de, de pero esta ley además no no independientemente que abarque a, a otros presos comunes, digamos, este en realidad no no tiene nombre y apellido, porque es para estos así militares. ¿Hacemos de legisladores? ¿Lo han reconocido? De la, del propio Cabildo Abierto. Sí, sí. Luz fue el primero que dijo, bueno, esto no sé por qué le llaman así, porque en realidad está dirigido a estos presos que están en Domingo Arena. Claro, no, no. Sí, está unido además a un duro cuestionamiento que hace Cabildo Abierto y quienes lo, lo apoyan, digamos, a todo el proceso contra esos represores, ¿no? Están diciendo que todo la mayoría de los que han sido detenidos eh, cuestionan el proceso, los testimonios, la, la veracidad de las pruebas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora en estas horas eh, Manini Ríos eh, emitió un tweet por la muerte de un... De un, ...de un soldado que disparó por la espalda a un, a un preso que fugaba... ...en un operativo, esposado, bueno, también de vuelta apuntando a la justicia, ¿no? Marcelo. Sí, eh, Nilo, eh, un ex presidente dijo el otro día que cuando el ser humano se va acercando a la muerte... ...tenemos que pensar que un proceso es un dolor para una familia... ...y que lo más probable es que esa familia no tiene responsabilidad ninguna y dijo que yo cuando estoy castigando a un anciano estoy castigando también a una familia probablemente anciana, y uno escucha esto y se pone a pensar quién lo pudo haber dicho, y esto lo dijo el ex presidente José Mujica sí, no, me extraño, no me extraña eh, fue durante, digamos sí, el, en una charla que dio junto con Julio María Sanguinetti en el cierre de la escuela de periodismo sí, de, del Búsqueda. semanario Búsqueda sí, ¿no? sí, sí. Eh, él ha sostenido largamente eso, ¿no? de que este, él no está de acuerdo en que haya viejitos este presos, como dijera él este nunca se acordó de las viejitas nuestras pero los viejitos presos, sí uh -huh. de los viejitos y no es un, una cosa de revancha esto es un, un tema absolutamente político este de la ley El, el, el otro de la desaparición de personas, de la tortura y todo lo demás, es esencialmente político, pero aborda eh, cosas humanas, ¿no? Sí. El problema es que esto se ha desnaturalizado, porque cuando se habla de estas cosas, se habla como si fueran, este no sé, como tuviéramos si estuviéramos en, en, en otro país, estuviéramos haciendo un relato de otra cosa. Sí. ¿Por qué? Porque esto, esta reivindicación como bien decía este, el compañero de, de qué eh, digamos hay cosas que eh, no me acuerdo bien como fue que dijo pero este de la de la este del proceso de los presos digamos sí. tiene que ver con que estos presos son fueron torturas fueron torturadores fueron asesinos y no fueron eh, eh, presos aislados digamos no no fueron actores aislados claro, claro. por iniciativa es, es un paquete esto es un paquete en, en el sentido de que eh, reivindicar o, o, o decir esta gente no tiene nada o la, la familia siempre y los presos que tuvieron acá en en, en, en dictadura toda la familia que fueron afectadas uh -huh digo, siempre pasa eso es inevitable ahora, yo digo que a la familia de los militares se lo ha respetado hasta demasiado, diría yo hasta demasiado ¿por qué? porque hay militares que están involucrados y que han este ocultado y que muchas veces algunos actores de la familia son este de sí, eso militantes activos en la causa de... no solo abogados como la hija de Gavazo o la uh -huh. hija de Arab sino militantes activos en, en estas causas uh -huh. entonces este a mí me parece que no se puede ver esto como como que fueran este viejitos que cometieron un delito y parecería que fuera un delito cualquiera sí. cuando hay este son delitos de estado que tienen otro significado, pues son delitos utilizando el estado como un medio para aplicar lo que tiene una una dimensión totalmente diferente a un delito individual donde ha salpicado a toda la sociedad. Entonces, reivindicar o atenuar lo que fueron este estos asesinos es a mí me parece que es este nosotros siempre hemos dicho que esto es una mala cosa porque nosotros no reivindicamos el, el, el sentido del pasado sabemos que a nuestros eh, nuestros familiares fueron asesinados si sí queremos saber en qué condiciones no. y queremos saber los responsables los responsables Y eso de los responsable ha pasado en los últimos 10 15 años uh -huh. en estos últimos 10 15 años antes incluso eh, con gobierno del frente amplio no se buscaban responsables entonces para nosotros sí es importante eso porque no por el individuo que, que asesinó y torturó que está en, pero es un ejemplo para la sociedad nosotros uh -huh. no podemos permitir que en una sociedad cualquiera venga alguien y, y cometa un delito de esa de esa categoría, digamos este, utilizando el Estado utilizando las instituciones apoyado, apoyado por el Estado y apoyado por las instituciones y sea un ejemplo negativo uh -huh. porque eso amerita que en el futuro <coughs> que en el futuro uno pueda hacer determinadas cosas que va a ser amparado entonces eso es un, un mal ejemplo Y eso es lo que queremos evitar. Cuando nosotros hablamos de estos casos, no estamos hablando de fulano de tal, estamos hablando de fulano de tal, mengano, me sultano, pero amparado, utilizando el Estado y amparado con las instituciones que hoy día lo siguen apoyando. Uh -huh. dejarnos hacer una pequeña pausa, seguimos conversando con Nilo Patiño, de ah. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, rumbo a la movilización de este jueves. Las vueltas de, de la historia a Nilo han llevado a que en el cierre de una escuela de periodismo eh, del semanario Búsqueda no eh, coincidan, como te leía Marcelo hace un rato eh, alguien tan que tanto ha tenido que ver con el tema de los derechos humanos en nuestro país, con las violaciones con las complicidades eh, como Julio María Sanguinetti y José Mujica en la coincidencia de de que deberían estar en sus casas Sanguinetti ha hecho un matiz que es que no es el momento dice para discutir el proyecto pero no que no esté de acuerdo con esto y el ex presidente mujica como vos recordabas eh, también ya lo hacía desde incluso siendo presidente incluso fue a, a visitar en su momento al general dalmao ¿no? en el hospital militar hay que recordarlo eh, mantiene esa prédica eh, diciendo que él estuvo preso y sé lo que las familias eh, la familia sufren Eh, dice que, y habla de, de la revancha dijo, toda justicia no deja de tener muchas veces un tufo de venganza es como una necesidad interior de revancha subjetiva que tenemos esto no se trata de, de, de revolver en torno a mujeres sino que es muy es muy grave esas consideraciones no porque abona esa idea que lo plantea Cabildo Abierto o plantea quienes defienden a los represores el hecho de que hay venganza de que hay, desde la justicia hay venganza, ¿no? Eh, Mujica, que qué es tan estadista, se cree tan estadista todo lo demás? ¿Por qué no no relacionas esto con con lo que pasó del pueblo judío, o del pueblo armeño? Uh -huh. Que después de de cientos de años siguen hablando de lo mismo. No sé. en el caso del pueblo armeño en el caso de, de, de, de los judíos hasta el día de hoy sí. se sigue dando ejemplo del holocausto que pasó hace unos cuantos años digamos entonces eso también es venganza para él hace poco presentaron una secretaria un campo de concentración de 96 años claro viene alemania había un, un, un Un actor de, de, de un campo concentración de un campo de concentración uh -huh. oficial que lo, lo ubicaron en Alemania con 98 años con 98 años y fue a la justicia uh -huh. entonces digo aparte del acto individual está el, el, el, la memoria colectiva que es lo más importante de todo porque la memoria colectiva es lo que evita que se vuelva a repetir lo, los hechos, o que si se repiten haya una resistencia tal que no sea tan fácil claro. esa es la verdad claro. porque no no no está firmado que no se vuelva a repetir determinadas cosas <risa> entonces es una lucha día a día y quien baja los brazos en eso este desarma a todo el mundo esa es la verdad porque con ese criterio <risa> este nosotros tenemos que dejar pasar esto y no hablar más, como en algún momento en, la, en su presidencia al inicio de su presidencia dijo, bueno, no hay que hablar tanto de estos temas del pasado, hay que hablar del futuro entonces digo está, no, yo no sé qué, qué qué libros lee, pero digo este para mí el, el, el presente y el futuro están ligados a, al, al propio pasado de uno y en un país con mucho más razón entonces decir pasar por alto eh, actos de esta gravedad que son la esencia misma de la dictadura porque esta es la esencia estamos hablando de la esencia misma de la de, si había una política que era eh, de cabo a rabo digamos fue la que se inició todo esto y la que eh, central en, en todas las políticas de la dictadura aparte de la política económica y todo lo demás fue la política de represión, y de masacrar a aquel que opinaba diferente y eso hay 10.000 hechos, no uno entonces digo si opinamos nosotros que en democracia tiene que haber este, libertad de opinión y todo lo demás bueno, entre otras cosas contraponer eso, porque hay generaciones que no vivieron la dictadura entonces digo ¿está mal decir esas cosas? ¿está mal juzgar esos hechos? para nosotros no Para nosotros es totalmente coherente decir que esa es una de las enseñanzas del pasado que tendríamos que sacar muchísimas más enseñanzas de las que sacamos porque a veces por por cuestiones de momentos coyunturales, digamos, se olvidan esas cosas o no se vinculan a propósito uh -huh. porque dañan de repente la negociación. Entonces, para nosotros eso son una de las cosas importantes de familiares es mantener esa llama viva porque no es una cosa que nos estemos hablando de, del pasado está pasando hoy digamos entonces, a ver y en estas decisiones políticas evidentemente hay un tema que es muy claro cómo llega Manini Ríos a estar al frente justamente este, de su sector de las fuerzas armadas ¿Cómo el Frente Amplio, qué partido jugó en estos 15 años además ...de haber ascendido a Manini? Bueno, acá hay un, un, un tema más que es largo, ¿no? Pero este, básicamente yo diría que, que los ministros de Defensa... ...muchas veces marcaron la política de defensa. Y ellos tenían mucha libertad para aplicar política. No quiere decir que el presidente que estaba este en ese momento estuviera en contra de eso lo que quiere decir que tenía mucha libertad para aplicar entre otras cosas este general Manini Río fue eh, llevado a general o ascendido en el periodo de Mujica lo ascendió este lo promocionó eh, Fernández Huidobro ¿no? Uh -huh pasando por arriba de otros generales, de otros este coroneles que tenían este por derecha tenían más derecho, digamos, este a ascender que él. Pero era el niño mimado. ¿Y por qué? Es? ¿Y por hay una coincidencia, hay una confusión entre lo que es un, una política nacional o nacionalista y cuando es puramente demagógico? Porque eso pasó en la dictadura muchas veces este, utilizaban cosas demagógicas de que tienen sentido en la gente pero con los fines propios de su propia política. Entonces yo no puedo creer que este, y no es creíble además porque por un lado hacen una cosa y por el otro lado hacen otra es que Cabildo de abierto por ejemplo es lleva adelante una política nacionalista no, no de ninguna manera. Porque ah, si hay hubo si hubo fuerzas entreguistas en este país, la dictadura fue la el más, la máxima expresión de la entrega de este país. Entonces digo que había sectores civiles, por supuesto que sí. Pero digo, lo de Manini es una expresión y una y una clara eh, eh, digamos una clara demostración de cómo se ha hecho política en torno a las Fuerzas Armadas que incluso de acuerdo al ministro iba variando nunca hubo explicación de por qué Azucena Berruti renunció entonces eso siempre queda bajo la mesa pero en realidad ahí hay diferencias profundas en la visión de cómo hacer las cosas y en qué cosas tocar ¿y ustedes como organización nunca tuvieron alguna información al respecto de por qué esas medidas del gobierno por ejemplo? No, nosotros cuestionamos porque nunca en estas cosas nunca nos dieron participación obviamente sí, sí. pero digo no no tenían nunca alguna información determinada porque nunca les comentaron de por qué se tomarban esas medidas no eso es un, un, una interpretación que uno saca digamos por por por por la relación de los hechos este y acá lo que marca no es el discurso sino lo, los hechos este entonces sí. ¿Por qué eso? Y bueno, si vos me preguntás en sí. lo personal, yo te diría que eso es una política vieja de decir, no hay que agarrarle la cola al león, porque se puede enojar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, vamos a dejar las Fuerzas Armadas ahí, vemos cómo la tratamos, con algodones, vemos a ver si podemos conseguir algunos adeptos para nuestra fuerza, que fue lo que dijeron. Sí, sí tanto este, eh, Lucía Topolansky como Mujica que su pretensión era esa, pasar cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es Fuerza Armada que estén en el caso de, del Estado que está estructurado de esta forma acá que estén este respetuosos de la ley y de la Constitución entonces lo que debe primar no es que sea tu partidario sino de que sea este eh, esté de acuerdo a eso y eso nunca se marcó uh -huh. nunca se marcó eh, ni lo es ¿Sí? más, la, la ley orgánica militar del, de la dictadura subsistió hasta hasta hace un año y medio uh -huh. sí, sí. todavía están por, por discutir estas algunas modificaciones eh, volviendo al proyecto hay pronunciamientos primero que ya en el código penal actual Eh, en la legislación ya está previsto que los casos que requieran no atención especial por temas de salud Que siempre afloran cuando son procesados estos casos este Ya está previsto, ya hay una obligación del Estado de atender y de contemplar distintas situaciones No sería necesario una modificación en ese sentido Después ha habido pronunciamientos contrarios, por ejemplo, del propio... El comisionado parlamentario para el sistema carcelario de Juan Miguel Petit, que no recomienda, dijo que tiene desproligidades, además, el proyecto sobre quienes decidirían el caso de, de qué presos podrían ir a su domicilio, y de eh, nada menos que Naciones Unidas, cinco eh, relatores de Naciones Unidas, eh, dijeron que esto era casi comparable a una amnistía, eh, Eh, eh, los temas de salud, bueno, habrá que que, que atender, ver cómo se, se defienden, pero digo, hay eh, pronunciamientos muy importantes, no solo desde aquí y dentro del país, que están cuestionando esto. Ustedes estuvieron en la comisión donde está el proyecto, ¿no? La Comisión de Constitución y códigos del Senado, me decías hace una semana, más o menos. Y poco más, tal vez. ¿Qué pasó en esa reunión? Y bueno, eh, esa reunión recibe a las organizaciones y lo que hacen es... este las organizaciones dan su opinión sobre uh -huh. la ley. Eso básicamente, o sea, pero, no hay mucho diálogo. No hay diálogo. No. estaba la gente de cabildo abierto, por ejemplo, en la Sí, reunión? sí, claro. Claro. Domenech. De, después estaba. de la reunión ellos hicieron comentarios ahí, este, pero todo relacionado con lo mismo, digamos, uh -huh. este eh, nosotros eh, tú decías ahora de las organizaciones internacionales y todo lo demás. Yo creo que no no hay este no hay muchas eh, juristas ni, ni gente de leyes uh -huh. que pueda sostener que esta ley es una buena ley y digo que tiene no un problema tiene miles de problemas uh -huh. pero por encima de eso que es muy importante está el tema de, de, de, del mensaje que se uh -huh. da eso para nosotros es lo central este de la misma forma que yo diría que lo central eh, nosotros vamos al parlamento y utilizaremos todas las formas posibles la vida por haber como hemos hecho siempre uh -huh. pero para nosotros esta movilización del 9 tiene mucha importancia porque nosotros la fuerza nuestra radica ahí yeah. en, en, en, en, en que este tema esté en la gente y que de alguna manera este eh, si existen estas cosas haya movilización en contra de, de, de este ir contracorriente digamos uh -huh. a efectos de que de minimizar los, los males o revertirlos uh -huh. o imposibilitarlos este depende de la situación en este caso estamos para ponerle la, las trancas lo, lo, uh -huh. lo, lo más que podamos nosotros cuál es nuestro eh, terreno el terreno es la gente y la movilización de la gente claro. ese es nuestro terreno esa es nuestra fuerza y sin eso nosotros no somos nada no. entonces este todo lo que viene después porque digamos ha, ha habido cientos de expresiones con respecto a la ley no. y todas son para mí este coherentes con lo que nosotros decimos pues decimos este es un mensaje pero aparte del mensaje esto está mal por todos no. lados está no. mal por todos lados Este, porque ya existe presión de porque por todas las razones que, que eh, explica mejor este hasta el, el, el este eh, petit, uh -huh, el comisionado eh, el comisionado está. parlamentario que que, este, que nosotros podemos explicar me parece que, que está claro nosotros este el centro nuestro es ese uh -huh. o seacar de que esto Eh, lo entienda todo el mundo que es una cosa fácil de entender y este y que a la vez este movilizar y, y este y que movilice la cabeza a la gente claro. yo se acaba cuenta ahora que fíjate para entonces que alguien eh, fuera preso y no si saliera este proyecto no y, y no tuviera el derecho de ir a su casa entonces y, si este proyecto llegara a ley eh, tendría que ser un represor que al año 84, que cuando iba terminando la dictadura, que fue el año que mataron a Roslick, por ejemplo, no claro. tuviera menos de 28 años. O sea, de los sectores más jóvenes de involucrados, todos los demás, eh, los que tenían responsabilidad de mando, muchos de los militares de operativos y todo eso, eh, como ya tendrían a esta altura, que estamos hablando, 65 años o más, ya quedarían en, en su casa claro y eh, ninguno de los responsables que haría preso no, si tal, no, dice, no, de luego de lo, por cuestiones de, de edad ¿no? sí, lógica sí, sí, sí, sí. hace 37 años ya estamos de la de la dictadura o sea que terminó en marzo del 85 pero calculando en, en cuanto a esas violaciones de los derechos humanos bueno antes de cerrar con los datos del acto y queríamos aprovechar tu presencia, por lo menos para puntualmente saber en qué se está en otros temas que ocupan a, a familiares y que nos preocupan a todos, te preguntábamos antes de empezar la entrevista el tema de las excavaciones, de la actividad de indagatoria, en qué se está, además de las causas judiciales, ¿no? Sí, eh, nosotros, este en, en estos dos cosas, una, eh, hay una ley que pasó de, del grupo de trabajo uh -huh. la responsabilidad de las excavaciones a, a la institución de derechos humanos radicó ahí la, la, la responsabilidad digamos uh -huh. y el quehacer de eso y este y nosotros cada tanto tenemos informe pero no hay una variación digamos en cuanto a la información que es lo que lo más importante claro. Este, se sigue excavando en el 13 y en el 14 pero digamos este con bajo las mismas condiciones de antes eh, nosotros eh, hemos pedido muchas cosas al ministerio de defensa el ministerio de defensa nos ha brindado muchas veces información pero eh, recalcamos siempre y se lo hemos dicho muchas veces a ellos y, y nunca lo dejamos en por fuera es mm. que la información que nosotros necesitamos que sabemos que está dentro de la de la institución fuerzas armadas mm. y que sabemos que está en documentación este nos brinte la información para saber dónde están los retos los aparedos yeah. y eso sabemos que existe y eso es lo que la, la tarea número uno para nosotros en materia de información que nos den los otros documentos Sí, está bien, no está mal, porque no da contexto, este no ayuda a ir escarbando y arrimando un po, una leñita más, digamos, para, claro. para encontrar la verdad. Pero en realidad el, el, el, el, el kit del asunto y el centro del asunto tiene que ser este, la información relacionada con los detenidos desaparecidos y, por, y la relación de saber dónde están. Bien y eh, sobre la movilización recordaramos los, los detalles que, que va en qué va a consistir bueno es una movilización totalmente abierta uh -huh. este nosotros hicimos un llamamiento pero es hacia todo el mundo claro. eh, nosotros nos vayamos este como tenemos una política de, de, de no partidizar nuestra lucha este lo hicimos con algunas organizaciones sociales en conjunto y uh -huh este y ese es el, el, el matiz que tienen después que se sumen todas las organizaciones políticas que sean los sectores que sean claro. este la, la idea es que esto sea muy amplio que no sean silencio uh -huh. no no queremos que sean silencio no no aspiramos a que sean silencio uh -huh. este la marcha de silencio es una no no es un, una una una política de sí, familiares de que todas las movilizaciones que, sean en silencio Bien. esa tiene, la del 20 de mayo tiene unas condiciones particulares uh -huh. y esperamos seguirlas manteniendo de la misma forma, pero esto es diferente entonces que cada uno vaya con su pancarta, con sus consignas con su, que sea digamos, super plural sí, y no este, nadie va a ser este Eh, digamos este limitado en, en, en, en lo que vaya a ser dentro de lo que es la movilización es claro, importante, y que va a haber va a haber una proclama una oratoria que no entonces... no va a ser una al final va a haber una pequeña proclama de familiares propuesta por familiares pero en realidad esté aprobada por las otras organizaciones Ajá. que son tres o cuatro nomás este las convocantes digamos sí, claro este y, y lo principal es la marcha que nosotros vamos a hacer desde la plaza independencia el jueves 9 a las 18 horas la libertad. libertad perdón uh -huh. en plaza libertad hasta el palacio bien bien el jueves a las 6 de la tarde el palacio jueves exactamente bien y proclama entonces se le da una proclama ahí frente al parlamento sí, exacto ¿Sí? muy bien nilo muchísimas gracias por estar esta mañana acá y por supuesto la radio está a la orden para seguir difundiendo esta y otras convocatorias que tienen que ver con los familiares con esta con esta bandera que no hay que bajar más que nunca. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes.